Hola, mi nombre es Daniel Díaz, productor musical, y comienzo con una serie de podcasts sobre mi trabajo con bandas y solistas que me han solicitado aportar a sus proyectos. En esta ocasión, relataré mi experiencia con la banda chilena Dolby. Este material puede ser escuchado íntegramente en music.download.com. Son 8 tracks, producidos en noviembre de 2007, y es el trabajo más reciente que he efectuado. El material se grabó en Estudio El Raco, un estudio de campo a las afueras de Santiago. El link es EstudioAlRaco.com para más detalles. Bueno, vamos con la música. Este tema es mi preferido. Miradas. Excelentes guitarras a cargo de Carlos González, que junto al baterista Rodrigo Norambuena, ambos Exma el Corazón en su formación original, logran este sonido nuevo en la escena chilena. Para mi gusto, este es el single del trabajo. El sonido de esas guitarras lo obtuvimos con el microfoneo de un marcha latús con dos micrófonos MS-57. Bastante compresión y mucho más delay. Bueno, continuemos escuchando. La batería, una Pearl Jazz Series, junto a platos Sidian, mantienen el sonido acústico que la banda quiso proporcionarle a la mezcla. Dolby me solicitó un sonido relacionado con bandas como Kitchen of Distinction, el pop inglés, el Britpop, dado el carácter de las melodías de las canciones. Destaca la armonía del bajo y de los arpegios. Terminemos de escuchar el tema. no puedo dejar de mencionar links y websites de mi interés. Primero, mi web, avatarsbo.com, junto al YouTube y MySpace del mismo nombre, youtube.com slash y myspace.com slash avatar -sbo. Ahí encontrarán los links y trabajos que ya he realizado. Sigamos. La próxima canción destaca por su calidez y lleva por título, ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Me pregunto si te volveré a encontrar Atado en mí, confundido en ti No sé cuántas veces voy a pensar El piano en esta canción fue procesado con Reason, y se grabaron alrededor de 4 tomas de guitarra eléctrica, para generar variadas capas de sonido. En el caso de esta canción, se apuró un poco el pulso, y aunque su duración es de más de 4 minutos, suena bastante radial. Sigamos. Dolby está rotando en la escena nacional, generando sus propios conciertos y trabajando duro en la sala de ensayo. En vivo, tuve la suerte de verlos dos veces. Son poderosos y llenos de frescura. Lo que suena abajo es quizás otro de los cortes del Espero, primer CD de Dolby. La banda es de San Bernardo, sector que siempre ha dado que hablar en la música chilena. El próximo tema, y último de esta edición, es Oscuridad. Antes de escucharlo, nombro a los integrantes de la banda, Cristian Cáceres en La Voz y Letras, Carlos González en Guitarra y Letras, Andrés Sepúlveda en El Sintetizador, Rodrigo Norambuena en La Batería y por último Solange Solís en El Bajo. En esta canción destaca el tratamiento dado al bajo. Carlos le llama bajo mordido, lleno de medios y muy presente. Además, cuatro tracks mono de guitarra acústica lograron esta cama suave y rítmica, un sonido que recuerda a bandas como Cranberries. Sigamos. En el espejo ve Bueno, espero les haya gustado este trabajo y pronto se conviertan en fans de Dolby. Un gusto, y queden a la espera del siguiente capítulo con mi experiencia con el gran folclorista chileno Sartor Rubio y su primera grabación de estudio en 40 años de carrera. ¿Dudas? Escriban a contacto arroba avatarsbo.com. Que estén bien. Muchas gracias.